Bueno, el gusto de recibir a cada invitado principal de la mañana de la 36, al demógrafo Guillermo Mació, compañero Mació, que con él siempre tenemos temas tan interesantes para escucharlo, pero que además está muy parado en la campaña electoral. Así que buen día bienvenido, Mació. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la radio por depositar la confianza en mí, no saben el riesgo que corren, porque vengo con baterías con pólvora cargada de largo alcance. El riesgo que corren otros. Que realidad. corren otros. Sí, señor. sí, tengo pólvora sí, señor. antigua de lo que usaban los piratas para atacar las costas. Ahí va. Pero un saludo, en primer lugar, a la audiencia. Tenemos muchas ganas de pelear en el sentido académico, de defender nuestras ideas, de hacer nuestras propuestas, y si es posible, abrir abrir la, la audición sí. a preguntas, a sí. cuestionamientos, a interrogantes, a críticas, un poco de ida y vuelta, porque como militante de unidad popular sabemos que padecemos un boicot antiético, vergonzoso de silencio y queremos romper ese silencio con voz clara y potente, sin pasarnos de raya en el uso del lenguaje respetuoso, pero la circunstancia nos obliga a salir a la tribuna, defendernos, decir nuestras verdades, confrontarlas, porque el silencio ha sido la estrategia de la oligarquía de derecha, toda junta, toda unida, para que nosotros lo mejor, a lo, ellos piensan que lo mejor que podía suceder es no existir para nosotros nosotros existimos tenemos un cuerpo electoral tenemos un perfil ideológico un programa de gobierno y una militancia que nadie puede negar Perfecto. y vamos a aumentar los decibeles en la parte de contenido y de contundencia de nuestras intervenciones primero entonces saludar a la audiencia segundo Decirle que si nos escucha, reaccione y comente y establecer un diálogo recíproco para ir aclarando, porque lo que se caracteriza esta campaña electoral en el Uruguay por primera vez, y lo vamos a desarrollar, es una oscuridad ideológica y un apabullamiento publicitario peor que la publicidad que se le hace al mejor champú o al mejor desodorante. Exactamente, eh, así que la audiencia que aproveche, que pregunte, quiere Mació quiere dar la pelea desde el punto de vista académico sobre la campaña electoral y sobre específicamente la unidad popular. No solamente académico, sino de un ciudadano militante que tiene una historia relativamente amplia internacional y que lo que está pasando acá no es nuevo en el mundo, viene de lejos acá llega un poco tarde por eso agarra a la ciudadanía uruguaya como cuando uno se despierta después de la siesta ayudar a despertar porque sí. lo, que lo que está pasando acá ya pasó en otros países y vamos a mostrar la consecuencia de eso que está ocurriendo que puede suceder en este país que está muy vulnerable desde el punto de vista de la información es uno de los países menos informados de América Mació, ¿y qué, cómo ves esta campaña? Vos has visto muchas campañas electorales. Sí. ¿Cómo es esta campaña? ¿Cómo la catalogas vos? La primera palabra, sucia. La segunda, mentirosa. La tercera, de disfrazados. Y vamos a explicar esos tres conceptos. Sucia, mentirosa y muy agresiva. Eh, ocurre en el mundo capitalista occidental, en el que estamos, que hay un movimiento estratégico hay una gran estrategia detrás de mover el poder político que estaba en manos de la ciudadanía era el poder de, de los ciudadanos cuyo acto cuyo acto máximo era la elección y los candidatos eran ciudadanos ilustres calificados honorables que estaban dispuestos a dedicar su tiempo y a veces su fortuna a gobernar a para bien del país era el poder político civil era el poder del ciudadano que venía desde la revolución francesa a través del voto entonces estábamos en una sociedad política civil donde el el el ciudadano destacado se postulaba por una operación interna de los partidos y se proclamaba mediante distintos procesos, eso no importa ahora, en candidato. Uh -huh. Ahora, ese Estado, poder político, civil, cuyo núcleo de poder estaba en la ciudadanía, cambió. Sí. Y se perfila, ya existen varios países, hay que estudiarlos nada más, el poder corporativo. El poder corporativo desplaza al ciudadano y el poder corporativo cooper, corporativo lo convierte al ciudadano en cliente porque el poder corporativo es la traslación del poder político a manos de los grandes y ricos empresarios porque hay una hay un razonamiento de base que es equivoco si a mí me va muy bien porque hago grandes negocios junto a mucha plata ...no tengo que gastar de la plata del Estado... ...para financiar mi campaña electoral... ...y si yo soy rico... ...no tengo necesidad de robar... ...soy una garantía para sí. la ciudadanía... ...porque pongo plata de mi bolsillo... ...eso no lo han acá... ...pero claro... ...lo dijo claro. Novi y otros... ...entonces... ...ha aparecido con mucha fuerza... ...el poder corporativo... ...ejemplo en Chile... ...en Chile después de la dictadura de Pinochet... ...quien gobierna es el poder corporativo... El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es el dueño de una cadena de sanatorios de alto lujo y él toma como un apéndice más, aparte de su grande sí. negocio, de claro, la salud, sí. es uno de los capos de la salud privada, ahora es presidente, es una garantía para él. Pero la ideología es de extrema derecha. Entonces y idea de que yo no necesito gastar plata de plata o bienes públicos porque pongo la plata de mi bolsillo. Es una trampa ética escandalosa porque entonces yo como tengo plata compro el poder político. Claro. Y eso está sucediendo en Uruguay con media docena de las candidaturas que aparecieron de abajo de la mesa de la noche a la mañana. La ideología no importa. Sí, sí. Porque la ideología que tienen esos individuos candidatos es que ellos son empresarios exitosos van a gobernar sin robar y como tienen mucho dinero aprendieron a manejar empresas de gran tamaño y total, manejar el Estado es lo mismo que manejar una empresa ahí está la trampa y ahí está toda la razón de esta playa de, de candidaturas sí. que la ciudadanía se ve enfrentada a ella no sabe qué hacer y es la primera vez que ocurre en Uruguay sí. hay que recordar muy bien cuáles fueron las listas que se presentaron en las elecciones anteriores y entremedio está, entre medio del escenario electoral de hoy está la fuerza que gobierna que es una verdadera vergüenza histórica, política e ideológica ¿por qué? porque el Frente surgió como una asociación accidental de ideologías contrapuestas cuando digo ideologías contrapuestas piensen ustedes si era concebible que se unieran los comunistas con la democracia cristiana enemigos acérimos la democracia la democracia cristiana que la que está instalada en el uruguay es de inspiración chilena. Es absolutamente enemiga del comunismo y del socialismo. Sin embargo, se asociaron y juntos vienen disfrutando del poder hace 15 años. Pero no hay una ideología clara. No es ni izquierda, ni derecha, ni centro. Sirve al imperio. No embalde la bendición para el que es ministro de Economía y lleva 15 años de ministro nunca visto en la historia de la política de América Latina uh -huh. ni del Uruguay que ese, ese personaje siga rigiendo la economía del país y no, se haya convertido en un intocable. O sea, tenemos una complejidad de facetas que tenemos que analizar para que no sea engañado el ciudadano honesto que busca solución a sus problemas que no le ha sido dada por este gobierno ni por los, gobiernos, los 15 años que llevamos de este gobierno. Tenemos que hacer una pausa... Eh, seguramente muchos se pregunten ¿Qué diferencia puede haber entre un Novik, un Sartori Y un hacendado Que antes, no sé, los apellidos Esos ilustres que gobernaron Uruguay ¿no? Que tenían tierras y, y productores de, de, de, de familias Con mucha cantidad de hectáreas Hacemos la pausa bueno, y después bueno. avanzamos también para, para que quede claro cuál es, ¿Qué es lo nuevo ¿no? de, claro. de esto que ha ocurrido? Y recordamos que la audiencia Está invitada a participar Manden mensajes, pueden mandar por el 099-326-6 381, esas comunicación por WhatsApp, pueden mandar mensajes al 2900 poniéndola 36 con número todo junto, deja un espacio y escriben su mensaje, pueden mandar correo electrónico prensa36.gmail.com y pueden llamar por teléfono a la radio, también 2903-0302-2903-0304. Buenos días, qué gusto escuchar a Mació, siempre tan informado y y sus conocimientos es un placer escucharlo dice Adriana de Salinas bueno, muchas gracias Cecilia sí. también se comunica Buen día, compañero. Qué alegría enorme. Un abrazo afectuoso para el demógrafo Mació. Qué sorpresa tenerlo en la radio. Eh, bueno, atenta a escuchar todo lo, lo que va a poder este, iluminarnos de toda la situación que está pasando. Con respecto a Nino Boa, parece que nos vende como un cuento de hadas, esto que comentó Fabricio. Eh, de que nos van a comprar 22 toneladas de miel. Yo creo cuando realmente se hagan los certificados sanitarios y miel que ya fue rechazada en muchas oportunidades eh, por Alemania por tener trazas de polen transgénico y agrotóxicos, yo no creo que pueda entrar a Suiza, que son tan exigentes como Alemania o más. Eh, verdaderamente es como ilusionar a los productores de que algo se va a solucionar cuando la solución de fondo es otra. Bueno, un saludo, un abrazo enorme a todos. Bueno, eh, está también César de Pando comunicándose sobre esto de que el Consejo de Ministros va a salir al interior y dice, si deben salir del Consejo de Ministros a hacer teatro y cine, puro blablarata, y bueno, tienen que anotarse para conseguir trabajo, ¿cuántos van a quedar por lo de los que se anotan para trabajar en UPM. Festejen uruguayos, festejen, decía César. Eh, Nelson de Tacuarembó, buenos días compañeros. ¿Qué saben de los soldados del altar de la Iglesia Universal? O sea, la temática es súper amplia de lo que sí, la audiencia está planteando, sí. ¿no? Y yo, recién empezamos. Yo saludo a los compañeros que, que me mandan saludos, se los retribuyo. Lo que tenemos que... el desafío que tenemos todos los que somos parte de la unidad popular que no es poca cosa primero es estar informados no podemos, no, no podemos pelear con un enemigo que tiene muchas armas que desconocemos por lo tanto el desconocimiento y la desinformación es la peor arma en contra que tenemos tenemos que pensar, reflexionar, discutir que es lo que está pasando en el Uruguay. Porque lo que está pasando en el Uruguay no es una novedad uruguaya, es una tendencia que viene manifestándose desde hace años y que ahora está en el Uruguay. Ustedes tienen que preguntarse por qué, la primera pregunta que yo haría, ¿por qué hay tanta avidez de parte de sectores que aparentemente no tienen ideología, pero que tienen mucho dinero, en ocupar cargos de relevancia política como ser presidente. ¿Por qué? Porque hay ambiciones personal y porque hay, primero, la ambición personal que dice yo tengo plata y pago y soy presidente. Con lo cual, estamos llegando a un punto que consagra un régimen político que se llama la plutocracia. Pluto quiere decir en latín rico, el gobierno de los ricos, la plutocracia es el gobierno de los ricos, de los grandes empresarios, de los que tienen la plata, y entonces esos no quieren saber nada, ni, ni con las reivindicaciones salariales, ni con la igualdad en los en el pueblo, ni con la igualdad de género, ni con la igualdad independientemente de la opción sexual. Es decir, son grupos autoritarios esencialmente antidemocráticos manejar el estado uruguayo como si fuera una empresa uruguay sociedad anónima o shopping uruguay eso es lo, eso es lo que está en el fondo por lo tanto tenemos que salir nosotros con nuestra ideología con nuestro programa con nuestra postura de izquierda ustedes creen por acaso que no es que nos silencian en todos los medios de manera escandalosa porque le temen a nuestro apabullante caudal electoral no, es porque la propuesta que hace la unidad popular les irrita la piel porque es la única postura oposicionista que tiene realmente un programa diferente la oligarquía criolla está representada en la calle y es un candidato que uno respeta, yo particularmente, porque viene de un partido tradicional que ha cumplido con todo. Pero todos los otros emergentes, como Hongo después de una lluvia, aparecieron por otros intereses, que no son los intereses del, bien del, del bienestar de la población. Son el, los inter, ellos son representantes de los intereses a los cuales van a servir, que son los grandes mandatos. Vean lo que está pasando en Brasil. Vean lo que está pasando en Argentina, el gobierno de un misionario que se descalabra con los índices de pobreza, exclusión, inflación, eh, con el precio del dólar, como nunca se vio. ¿Y Macri qué es? Es eh, un ejemplo puro de la oligarquía, un niño que cuando habla de deporte piensa en el rugby y que baila salsa como desaforado en cualquier fiesta. Eso es lo que se pretende hacer en el Uruguay con los candidatos que aparecieron como hongos de pronto después de una lluvia. Es la lluvia de la ambición política para ocupar un cargo de gobierno y manejar el país como se les dé la gana. De, de demócratas no tienen nada. Tenemos por priveza en la historia del Uruguay, en el espectro electoral, fascistas y neofascistas públicamente confesos. De derecha empresarial públicamente confesa empresariales financieros especuladores confesos y queda un remanente de opciones electorales que son los, los partido el partido tradicional, porque el resurgimiento del partido Colorado con la presencia de sanguinetti sí. es una vergüenza. Es una vergüenza para los que fuimos ballistas, para la memoria de mis padres, de mis tíos, que se rompieron el arma por el partido colgado. Sanguinetti va a pasar a la historia de la humanidad por dos grandes pecados éticos que cometió en su mandato. Y nadie lo dice. Fue el autor que manejó la ley de forestal, la ley forestal sí. aprobada en ocho meses en su presidencia, que fue redactada por técnicos japoneses y que es la que ha condenado al Uruguay a más de un siglo de colonización con todo el territorio nacional con Eucaliptus y sale a dar la cara como si fuera un reivindicador demócrata es un gran traidor que cuando se escriba la historia verdadera él aparecerá peor que la torre y para, por si faltara poco fue el que clausuró los ferrocarriles los ferrocarriles son y eran la mayor inversión histórica que tenía el país. El Uruguay tenía 2.000 kilómetros de ferricorril que conectaban todo el territorio nacional. Hoy cuando uno viaja y por las estaciones de ferricorril, de Tacuarembó, Rivera, Salto, son pueblos muertos con gente, están quedando los viejos de más de 70 años esperando la muerte porque esa red está clausurada y se usa algunos pedacitos para transportar carga entonces un presidente así no puede sacar a flote un partido que se está muriendo de manera que hay cambios sustanciales en el escenario político que tenemos que te que tener presentes el Uruguay que se propone es de otra naturaleza con más excluidos que nunca con más rico que nunca con más concentración del poder y dejando de lado todo lo que fue, lo que pudo ser el vallismo social, y de ahí para abajo caímos en picada. Eh, Macio, eh, pasó <coughs> con ya metiste el, el tema del Partido Colorado, se dijo, bueno, Sanguinetti fue el candidato que apareció como para rescatar su partido, después apareció Talvi como posible candidato, que se lo tenía con el perfil técnico, tecnócrata sí. que hablaba de economía, Y que los politólogos todos decían, no, pero Talvi, no va a pasar nada con Talvi, porque tal vez no le da la talla para ser candidato del Partido Colorado, candidato a presidente. Pero después le ganó a Sanguinetti. Y ahora lo dan como que le pelea a la calle Pou pasar a la segunda vuelta. Eh, hay gente que dice, el Partido Colorado creció con votos que se estaban yendo para el Frente, se habían ido para el Frente Amplio. O sea, hay un espacio que pelean a ese nivel, que el Partido Colorado le saque al Frente Amplio. Hay como un momento muy diferente hoy, ¿no?, eh, a nivel hay, político totalmente, partidario. Totalmente, justamente como tú dices, el perfil electoral es totalmente diferente a, la, a lo que fue hasta ahora, sí. por lo que digo, porque nos hemos in, insertado o nos han insertado en un movimiento que tiende a desplazar al político de vocación para servir por el empresario. Sí. El Estado concebido como una administración empresarial. Con lo cual hay un debilitamiento poderosísimo del poder ciudadano. Sí. El poder ciudadano, el cliente vota porque el otro le va a dar tal servicio. Esa es una cosa. La reaparición de fósiles políticos. que Yo los llamo fósiles políticos sí. que deberían estar escribiendo sus memorias. Lo que pasa que algunos no se, escriben, no se animan a escribir sus memorias porque sus memorias están cargadas tan cargadas cargada de ignominia que cuando lo van a escribir les da vergüenza. Sanguinetti es uno de esos. Yo no dudo en poner en primera lista, como traidor a la patria, el genador del patrimonio nacional, a José Julio María Sanguinetti porque se redactó una ley, la Ley Forestal, en 1989, que muy poca gente conoce, que no se puede modificar. Tiene autocontenidos en el texto de la ley que resultan inmodificable. Hemos propuesto en el frente eh, en la Unidad Popular la idea de establecer una moratoria de la Ley Forestal. Es prácticamente imposible, o sea, el Uruguay está condenado a los eucaliptos y a pasar de 2 a 3 millones de hectáreas de montes de Eucaliptus, por esta maldita ley que aprobó, promovió y redactó el gobierno de Sanguinetti durante más de 100 años. O sea, hemos hipotecado cuatro generaciones de uruguayos en una legislación perversa que ya lleva una parte muy importante de territorio ocupado por transnacionales. Sí. Fíjate que ayer nosotros comentábamos, entre nosotros, creo que no llegamos a hacerlo al aire, el diario El País publicó eh, una entrevista a Martín Seco, que es del ámbito empresarial, sin ninguna duda, CEO de Marfrig, sí. de Marfrig a nivel internacional, eh, encargado fue de Argentina, Chile y Uruguay, Forbes lo nombró CEO del Año en Brasil... Eh, está dedicado a la producción agropecuaria en Tacuarembó, en Achar, y este hombre fue llevado al World Trade Center a un desayuno de trabajo, imaginemos a qué nivel, sí. para quiénes era el desayuno, ¿no? Y él en un momento, dice muchas cosas, que te das cuenta que está dando la línea, lo que vos decís es desde ese sector, desde la corporación, sí. dando la línea de lo que tiene que hacer el Uruguay. Y en un momento él dice que proyectos interesantes, los proyectos que hemos tenido en los últimos años en el área forestal son el último proyecto país que tuvimos. Es un proyecto que empezó en el año 1986, claro. dice él. o sea, cuando hacía un año que Sanguinetti era presidente, claro. donde el Estado hizo sacrificios fiscales y sin duda hubo un consenso político. Y dice que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, lo que se precisa es diálogo político pero es de un cinismo increíble, porque los uruguayos no se dan cuenta que un país sin soberanía territorial no es un país, no es un país, y, se, y la tierra se vende y se coloniza y uno viaja. No quiero hablar ahora de las consecuencias que significa tener una hiperconcentración forestal desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista de la tierra desde el punto del vaciamiento del territorio cuando uno destina nosotros ya vamos pasamos de los más de 2 millones de hectáreas vamos para tres sí. de plantadas de eucaliptus Te, to, tomen eh, oyentes una sola un solo dato por cada litro de agua que consume un uruguayo por cada litro. Los secuaditos consumen 40, es decir, las napas friáticas, las aguas que están en el subsuelo, los cursos de agua, todo el sistema hídrico que Dios y la naturaleza le dieron al Uruguay está siendo vilipendiado malgastado en plantaciones de eucaliptus donde no puede hay un solo animal que puede vivir en los montes de eucaliptus se lo digo con sustento científico el único animal que puede vivir en un monte de eucaliptus es en la orilla de los montes el murciélago ah. no pueden ni juzgar porque están tan estrechos plantados unos pegados a los otros que los ni las loras, que son consideradas claro. una peste, ni ningún otro animal, entra, si uno se mete en los bosques, en los montes de Eucaliptus, van a ver que son de cientos desiertos verdes, ya no pasan más por el Uruguay, las bandadas de golondrinas, mm. que se iban en, al entrar el invierno, que se iban para los llanos de, de Venezuela, porque las golondrinas que vuelan en bandadas de noche, no tienen lugar donde aterrizar a pasar la noche. Han tenido que cambiar los trayectos migratorios por otros lugares. Es decir, el daño ecológico, y no es teoría, más el daño ambiental, más el daño, ¿para beneficio de quién? Para beneficio de transnacionales que ven pasar los camiones. Las las carreteras, yo viajo muchísimo por el Uruguay, están totalmente atrapadas sobrecargadas de camiones en carreteras que no están hechas para camiones uno, dos, tres, cuatro uno se, uno va por ejemplo de Trinidad a Cardona entre el departamento de Flores y el departamento de Soriano y puede encontrarse más o menos en un viaje de una hora y media con 60 o 70 camiones y ahora ya empezaron a entrar camiones de, que cargan el doble que los que actuales entonces el país está colonizado por un sistema de forestación, un sistema de transporte y un sistema de acopia que sirve a un solo interés, la el capital de las empresas forestales. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, siguen llegando los mensajes. Sí, dice alguien por acá, recuerdo el cierre del ferrocarril, fue un destrozo para los departamentos... Otro oyente con un teléfono que termina 9.18. Dice, buen día. Qué placer escuchar a Mació. Nadie como él tan claro. Aplausos, dice, con letras todas mayúsculas. Mario, dice, saludos para todos. ¿Quién habla de socializar los servicios del Estado, eliminar las privatizaciones, recuperar la antigua Andet, Ilpe, Fripur, subsistencias, ferrocarril, industrializar al país ya? Dice Mario, a que le mandamos un saludo también, como a todos los oyentes que están participando. Buen día. En el primer gobierno colorado, cuando se comenzó con la forestación, el gobierno colorado había sacado un volante con respecto a las ventajas de la forestación y se manifestaba en dicho volante que en Uruguay se iban a plantar 4 a 5 millones de hectáreas. En ese momento asesoraba al gobierno en tema de deforestación JICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón. Lo dice claro. Luis desde Sayago. Nelson de Lagomar dice una alegría escucharlos, que están de vuelta. Un saludo enorme a Mació. Sería bueno poder escucharlo todas las semanas, aunque sea desde su casa, por aquello de que los buenos y o mejores en los primeros lugares Gracias a la radio. Mario dice, buen día, buenos días, un gran saludo a Mació. Estoy de acuerdo con lo que dice. A estos administradores ya se les puede hacer juicio por ecocidio. Han extranjerizado más del 50% del territorio y siguen vendiéndolo, de lo cual ya se ha plantado el 20% en monocultivos. En proporción al tamaño, es peor el desastre que han hecho acá que el fascista de Bolsonaro, dice Mario. Hay un par de mensajes también que llegaron al 2-900. Buen día, un placer escuchar a Mació, tan claro, nadie como él. Aplausos, manda el 9-18, y el teléfono que termina en 2-24 dice Recuerdo el cierre del ferrocarril y fue un destrozo para los departamentos. También en referencia a lo que comentábamos recién. Perdón, compañero Cecilia, otra vez, pero realmente creo que quedan tantos temas pendientes que Guillermo eh, puede manejar también, como todos los temas de la Amazonía ahora, el que conoce tanto, eh, que ha viajado tanto también por Perú, por... Bolivia, todos estos pueblos indígenas no contactados que están padeciendo esta catástrofe horrible provocada por el ser humano este, y a nivel ambiental y bueno, y tantos temas de acá también que por favor, este, siga viniendo a las radio para, para informarnos de todo eso.. Sí, es eh, gracias. Chas de camiones de forestación estacionados sobrevenida principal de la costa accidentes cada vez más seguidos con camiones de palos dice 918. Eh, recordamos además que dijo Masío, vamos a hablar de la campaña, ¿qué somos nosotros? ¿Espectadores en esta campaña? No. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros Cada uno de nosotros Cada uno tentar. de nosotros tenemos que hacer lo que naturalmente nos sale de la mente y del corazón. Militar. Militar con los escasos recursos que tenemos la estrategia publicitaria de los malditos grandes medios que son dos o tres la televisión uruguaya es una de las peores de América por su nivel de idiotización con la ciudadanía y por su sectarismo su falta de vocación democrática no es una televisión abierta a todas las inquietudes la estrategia ha sido silenciarnos ...no existimos... ...de vez en cuando... ...en alguna compuesta aparecemos... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...levantar... ...nuestras propias tribunas... ...en los barrios... ...con los vecinos... ...con los amigos... ...discutir... ...nosotros lo único que podemos hacer desde esta... ...maravillosa tribuna... ...es hablar... Claro. ...quizá... ...dar alguna herramienta de militancia... ...cuestionamientos claves hacer preguntas estratégicas, formar conciencia en uno y en el entorno. Sí. Ahora, Lo Maceo, que... vos que tenés eh, la posibilidad de haber visto muchas cosas, ¿no? Y de estudiar a la, a la, a la persona. Un demógrafo estudia la población, sí. que está compuesta por personas, conoces de un lado, del otro. La comunicación directa, cara a cara, ¿no? Con las personas. Vos decís, levantan nuestras tribunas en los barrios. Eso... Eh, no lo hace nadie no. actualmente, porque además no decís, yo que sé, en el barrio color la plaza color No, metete en la calle tal, metete no. en la esquina, porque cada uno en su barrio sabe por dónde pasa la vida del barrio. Ponerse ahí a conversar, con dos o tres, armar la discusión, ¿no? Hablar directamente. Encuentros de esquina. encuentro de, de esquina. Sí. Simplemente lo que... porque la, la ciudadanía uruguaya media y la de Montevideo más, está totalmente bombardeada por mensajes falsos que los, con la, los contrasta con la realidad montevideana. La realidad montevideana, cuando uno viene de afuera, es deplorable. Montevideo es la ciudad más sucia de América, la más puentarrajeada, la más enchastrada, la más este descuidada. A mí me pasó hace poco que yo vine con unos amigos chilenos y fuimos a la calle en el hotel y digo, vamos a salir temprano para mostrarle Montevideo. Y veníamos por Boulevard Artiga en el auto y yo le dije, ahora vamos a entrar a 18 de julio. Era un sábado Avenida a las papá. 9 de la mañana, 9 8 menos cuarto, y los dos hijos de mi amigo chileno que venía a los costados dice, papá, qué ciudad más cochina es esta. Yo me quedé de una pieza porque el impacto visual en dos mocosos de 14 años era tan potente que los tipos no se contuvieron. Sí, sí. Y entonces, si no vemos la realidad cercana, y esa es la realidad cercana que tenemos que ver todos los ciudadanos, todos los días, diciendo, ¿qué puedo hacer yo si tengo una ideología de izquierda afina a la nuestra, sí. la única? Bueno, conversar conversar en la calle, conversar en los amigos, promover el tema mientras esperan la peluquería, en todos los lugares, convertir la acción cotidiana, instalarlo en la mesa, hablar y resistirse al bombardeo mediático que es nauseabundo. Sí. Porque le cortan y le mandan un mensaje de todo tipo, y todas caras lindas, todos implicablemente, peinados sí, y vestidos sí. y así no está vestida la gente Ahora, eh, hay que confiar en la comunicación humana ¿no? que, claro. en la persona aunque no te llegue por el celular aunque no lo veas en la pantalla en ninguna pantalla el la comunicación directa tiene un poder claro. que no la paga nadie eso claro, no, claro. No hay plata no se precisa plata no. para esa comunicación. Se necesita una actitud, el que, el que quiere o que tiene una postura afín a nuestra ideología o está preocupado por los problemas del país que lo afectan en el salario, en el sí. costo de vida. Eh, los medicamentos. Yo conozco tres farmacias del departamento de Colonia que son bagalleros netos de medicamentos de la Argentina. Van todos los fines de semana porque los medicamentos en Uruguay cuestan el triple que en Brasil y el doble que en que en Argentina. Entonces, todo eso los afecta al bolsillo y todo eso deviene de una política neoliberal sin escrúpulos, sin sin piedad ninguna. No ha habido gobierno neoliberal más efectivo que el gobierno del Frente. Tenemos que hacer una pausa. La de, última. La última y eh, si tiene mensaje para preguntas para hacer, es el momento. Acá estamos, seguimos conversando, se podrán imaginar en la tanda. Eh, dice César qué nivel lo del compañero Mació cada día me convenzo más de las transnacionales aplausos para el compa no deje de enseñarnos arriba sí y saludos dice César desde Pando y acá este dato que nos daba Luis de Sallago, de que asesoraba al gobierno en la época de Sanguinetti en temas de forestación JICA la agencia de cooperación de Japón sí. dice creo que JICA ahora está en la dinama Asesorando sobre temas de agua. Tal vez ustedes puedan conseguir alguna información. ¿La vamos a buscar? Por supuesto que sí. Y otro oyente, Mario del Buceo, dice, Guillermo Mació, un imprescindible. Gracias, querido, dice Mario. Hay una pregunta también al 2-900. Dice, ¿qué opina Mació de la ley de free shops eh, brasileros en el tri. O sea, terminan los uruguayos. Esto es algo que ha en las últimas horas, no sé si es eh, específicamente para el CHUI o, o está Mirá. pensado desde otro lugar. También. Bueno, en primer lugar, al compañero que ha referido dos veces a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, le quiero decir que la redacción primaria de la ley forestal, que lo reconoce en el propio mensaje el presidente maldito de la época es la agencia japonesa de cooperación internacional está, está dicho explícitamente y ha seguido de cerca y sigue estando metida o sea que tiene una información que es correcta y que está verificable en cualquier lado ese es un punto el, el otro ¿Lo de punto? los free shops lo de a... los free shops es otro escándalo sí. eh, el, los free shop en las fronteras como las zonas francas, son un invento del vallismo. En el, yo estuve en Rivera hace poquitos días y el escándalo es total, porque hay free shop del lado brasilero y del lado uruguayo. En los, en los free shop uruguayos compran los brasileños todo lo que usted quiera y los uruguayos no pueden comprar. Pero, si usted compra en el lado uruguayo Le digo porque la gente que estaba conmigo compré sí. compró máquinas de hacer café. Y las compraron del lado de uruguayo y son más uruguayos que yo. Sí. Y digo, ¿y cómo se las arreglaron? Ah, dice, porque hay que coches que tienen documentación brasilera y por 500 sí, pesos sí. te prestan la cédula. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, por 500 pesos pagaba un peaje y el, el compañero que iba conmigo en el, en el auto se trajo dos máquinas preciosas de hacer café, porque le gusta el café, sí. y digo, ¿cuánto se costó? 500 pesos. Entonces, es un, todo un sistema de corrupción. En cambio, vi en el control migratorio de Rivera, del lado uruguayo, que venían tres dominicanos, porque los detecté por el acento, que venían de manera ilegal caminando para entrar a Uruguay y pude constatar el maltrato la prepotencia, la discriminación racial, porque salió a consultar a algo y le decía a otra, estos negros de M que vienen a jo, acá ¿por qué no se van? el funcionario de migración en la migración uruguaya en la frontera de Rivero yo tuve un altercado con él ahí diciéndole que eran ciudadanos igual que él, que los tenía que tratar como funcionario público no. O sea, está todo revuelto, sí. la frontera de Rivera, de Rivera con Brasil da asco, así de simple. ¿No? Bueno, eh, con respecto a lo de JICA que decía un oyente, yo veo acá que hay varios convenios firmados sí. este, entre el Estado y esta agencia. Hay uno, por ejemplo, de mejora en el control de la contaminación y gestión de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía que he firmado en el año 2007, ya gobierno del Frente Amplio, pero imagínense lo que ha sido desde ahora, desde, desde el 2007 hasta ahora, el río Santa Lucía, ¿no? Está contaminado. está Y cada vez más una simple situación. Ya vamos a hablar de las arterias del Uruguay, que son los ríos del Uruguay, sí. el estado en que se encuentra. Sí. Eh, yo insisto en lo de la campaña electoral porque el propio Macció cuando llegó nos dijo yo quiero hablar de esto y porque él quiere dar la pelea y nos dice que viene con la con la pólvora pólvora de la que tiraban los piratas Tengo pólvora de Entonces, Macció planteó acá levantar tribunas en los barrios. Sí. ¿Qué hay que hacer para levantar una tribuna en un barrio? ¿Hay que vecinos? ser estudioso, haber ido a la universidad? No, no nada, ser ciudadano ser político, común y corriente. ¿Exdiputado? ¿Qué hay no, que hacer? No, para, para levantar tribunas en los barrios lo único que se necesitan son cuatro vecinos con ganas de militar. Para reunir a los sumo 15 o 20. Pero 15 o 20 multiplicados por mil son 15 o 20 mil. No tenemos nosotros capacidad de convocar esas multitudes. Además, hoy las multitudes no se reúnen porque hay cantidad de factores adversos, transporte, inseguridad, frío, cuestiones de clima, pobreza, porque para ir a una manifestación hay que viajar. Yo creo que la, la estrategia es la tribuna de cinco o seis vecinos en la casa de un vecino militante, la militancia hogareña. Y eso hablarlo, y hablarlo, y hablarlo, y preguntar, e ir, y que convoquen a la gente para, para conversar. Porque la situación, miren que es difícil para el Uruguay. Lo que está pasando en la Argentina no nos exime a nosotros. oh la discriminación de por clases que hoy impera en Chile es asombrosa. El Chile retrocedió en materia de equidad social y de... de ...justicia social... ...a los años 40... Sí. ...porque hay ricos... ...y miserables... y ni pobres... Sí. ...entonces tenemos que plantearnos... ...lo que el desafío que se nos... ...viene por delante... ...a los que militamos en la unidad popular... ...para asegurar... ...nuestra representación parlamentaria... ...porque tenemos... ...muchos competidores... ...que pueden ir... A, ...sin conciencia a otras tiendas... ...la oferta electoral es como de supermercado, hay de todo, hay banana podrida y banana sana, sí, ah, y hay precios de oferta de candidatos que son como banana podrida, y tenemos que tener mucha conciencia de lo que, lo que pasa en la unidad popular para nosotros, es responsabilidad de nosotros, sabiendo que el entorno publicitario nos es adverso, y esa cosa se va a acentuar en estas semanas que corren. Yo sé que queda muy poco tiempo, pero vos llegaste a la radio con una noticia hoy que querías compartir sobre Estados Unidos y la población de Estados Unidos, sí. y una población especial, y una noticia que tendría que ser tapa, ¿no? En pero está lados. ocultada. Resulta ser que una comunidad negra que es importante en el sur de Estados Unidos ha decidido hartas, como dice el mensaje hartos de la discriminación la pobreza, el maltrato la indiferencia del gobierno que toda esa comunidad es descendiente imagínense de esclavos que fueron traídos en el siglo 17 XVII y 18, volver a su país de origen y, pero son miles y entonces esa gente fue traída los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos como esclavos Estados Unidos tiene la envidiable cifra de haber importado 6 millones de esclavos 6 millones particularmente del África Occidental y particularmente de un país que se llama Ghana Ghana es un país pequeño de 230.000 habitantes 34 millones de habitantes y dicen queremos volver a nuestra patria y el gobierno de Ghana les ha ofrecido el reconocimiento automático, que renuncien a la ciudadanía ciudadana de Estados Unidos, porque son ciudadanos nacidos en Estados Unidos, no sí. después de tantos años, que renuncian a la ciudadanía norteamericana, se van a ir en barcos a su patria natal, a su tierra natal, para sentirse como iguales, porque permanentemente la vida cotidiana en Estados Unidos los hace sentir discriminados y no verdaderos norteamericanos entonces es el primer hecho histórico que está ocurriendo en Estados Unidos en que hay un grupo de población consciente negra, no por casualidad que decide que está harta de la vida con discriminación y volver al país de donde fueron casados sus ancestros que es su verdadera patria eso está en las noticias hoy bien, bien, lo vamos a seguir y lo vamos tema. a seguir repitiendo, ¿por qué? porque eh... Hay un mensaje acá que dice, qué lujo escuchar a Guillermo, qué privilegio, no sé para cuántos abrazos, dice Juan de la Guada. Eh, creo que los japoneses construyen barcos para transportar agua, supuestamente sí. para el caso de Uruguay. Extraerían en un futuro agua del acuífero para transportarla. Hay una conexión entre el plan Irsa, el plan Puebla-Panamá y el plan Naguapa. En conclusión, es aquel proyecto tan ambicioso de las multinacionales, el ALCA, dice Luis. Claro, estamos en la misma. por Si nos damos cuenta que el proceso electoral también forma parte de un proyecto neocolonial hipercapitalista, se nos aclaran muchas ideas y se nos podemos decodificar muchas acciones. Hay que cuestionarse, hay que cuestionar el, sí, el paquete que nos están vendiendo. Bueno, acá un adolescente manda un mensaje, Emiliano de Salinas, sí, bueno. totalmente de acuerdo, tenemos que poner todo para no sólo asegurar nuestra presencia en el Parlamento, sino también aumentarla, porque en el supermercado del Palacio Legislativo, hoy, hay más banana podrida que banana sana. Aplausos. A aplausos. luchar, dice... A, a, aplausos para su lucidez, aplausos. Macio, muchas gracias por Muy haber bien. venido y vamos a estar conversando nuevamente seguir, obviamente. Bien. Muy bien, muchas gracias a los VIPs y a usted.